los de onda no Poza mena, egon dana, ontan Eta neuri personalmente asko ustozitek. Alare, mamo, onduxen, ba imena berkoniki. Yes, no, ba, eserre, Amentxe, eh, Zarrari Emanez Galactic eh, Grupue Zinera Mascope zine Eizena, eh, eguela kantone Eta, bueno, oxe, sandit Pedro gaur <coughs> Eta, bueno, hau xe izin goa, asirako kantue, orten goa Ikusten aste bezala, hemen nao, hasta esken ero bezala Ez go hundi xekin, espezialmente Mamo faltada, eta ez da beste gompidapen batzuk egin eh be jende, ba, bueno, eman ditzit eta bai, botoi bat egoenueta hori. Nen, nen, hori, atu, ez fondotik. Baino bai, eta bentze bastia paingo. Bastia vengo, porque es esa merdia pa. Eta ez noenean bateasmoi gaitego. Tza, bueno, ba, hasta es que no neati es eres. Baino bada hor jende bat gustoa hitzeguna eta hosiatik ba, mintzat zoze soze ertenguna gaurra. <coughs> Nik zitzeiagoa eh, ondik ez dugu, baina horrek ez du nahi izan, jendik ez dugu eginik Eta horretik aurreko aztegien karabaunen eh, itzaldixe jarriko jostet eh, Ez da egitrampai da, no, ez da, baina hankal bueno, horrent dauzkau ondik Eta horzea itzua azmukin, ba, hausia garrikot Bildurrezko histori bat ematu, baina egize dala esan txigun, esan txigun. Eta kode penal berritxen undin horakuk eta, bueno, eta abestietek, bueno, e, inguro hortan hitzen gogu, ez da dit behar nintzena, aztu baina, bueno, izena ez da asko inporta. Eta, abestipe, hor txelatzea uste eta. Efectivamente, bengo de Zalaketa Bizkaia. Zalaketa e, nos definimos como una asociación abolicionista. Esto quiere decir que no, no creemos en la cárcel como respuesta ni como solución a ninguno de los problemas sociales que, que el poder llama delincuencia y estas cosas, y que para nosotros son conflictos que hay que resolver de, de maneras alternativas y hacer posibles sin cárcel. Eh, llevamos trabajando el tema de prisiones desde el 81, esto empezó como una asociación de familiares de personas presas que bueno pues se fue desarrollando y, y hacemos lo que nosotros llamamos solidaridad activa con las personas presas ¿no? que por un lado es en la medida de las posibilidades ayudarlas en su situación pero sin caer en asistencialismos ni, ni en cosas de estas y una de las maneras que nosotros entendemos que es eh, fundamental a la hora de desarrollar una solidaridad es denunciar esa situación denunciar la injusticia de la cárcel denunciar las torturas pero no solo las físicas sino también las mentales y las sociales y las culturales que sufren las personas que están en prisión y ya por extensión no es solo las personas que están presas sino también las personas que están detenidas o que están sufriendo algún tipo de coartamiento de su libertad por activa o por pasiva a, a través de Del estado Es de esto, dentro de esta última parte que, que, aparte de con las personas presas, también trabajamos con, con la sociedad todo lo que es la denuncia del, del sistema represivo, ¿no? porque el sistema represivo a veces nosotros nos fijamos más en, pues en la policía que en una manifestación agrede o que hace una detención ilegal o, o que tortura en comisarías y demás, pero el sistema represivo en realidad es un todo, es un conjunto de cosas, Algunas pueden parecer menores, otras pueden estar más ocultas y, y prácticamente todas parten de, de un hecho fundamental que es el, el sistema social económico que tenemos aquí ahora mismo que es un, un capitalismo cada vez más salvaje que, que parte de la idea de, de mercantilizarlo todo incluidos los derechos de las personas, incluida la libertad incluida la solidaridad y, y todas aquellas cosas que ...que nos hacen personas y que nos hacen humanos, ¿no? Y que, y que el poder busca controlarlas y busca que nadie salga de ese control. Dentro del sistema represivo, una pieza fundamental es el código penal. Eh, porque es el, la herramienta, la supuesta vara de medir con la que el Estado nos quiere controlar. Digo supuesta porque una de las características que tiene el código penal desde siempre... ...es que no está pensado para ser aplicado a todas las personas por igual... ...esa es la teoría, ¿no? todos y todas somos iguales ante la ley... ...pero es que en cuanto se rasca un poquito y se ve un poco... ...para empezar, no todas las personas somos iguales ante la ley... ...pero es que además la ley está pensada para que no todas las personas sean iguales... ...para reproducir injusticias, para reproducir desigualdades y demás... A mí no me gusta mucho lo de citar y hacer cosas de estas, pero es que hay una frase que, que, que a mí me parece que aclara mucho esta idea que os voy a contar ahora, que es la del de derecho penal del enemigo, que es una cosa que, que ahora está muy de moda, ¿no? que es la manera de tratar de una manera a los que son enemigos del Estado y tratar de otra manera a los que son amigos del Estado. Cuando se empezó a construir los códigos penales modernos, hubo un penalista alemán, una, uno de estos que se inventaba los códigos penales, ...se llamaba Frank von Liszt... ...que en su introducción al código penal alemán de la época... ...1882... ...dice una cosa que lo deja todo muy claro... ...él no habla del derecho penal del enemigo... ...no, no le hace falta... ...él dice lo siguiente... ...esa cadena de patologías sociales... ...que solemos denominar con el nombre genérico de proletariado... ...mendigos y vagabundos... prostituidos de ambos géneros... ...alcohólicos, maleantes... ...y gentes del submundo en el sentido más amplio... ...degenerados anímica y corporalmente... ...todos ellos constituyen el enemigo principal del orden social... ...entre los que los delincuentes habituales... ...constituyen el Estado Mayor". O sea, en esta época no hacía falta inventárselo de que todos somos iguales ante la ley... ...en esta época no, no hacía falta ponerse caretas... ...entonces el Código Penal este lo estamos haciendo para machacar a esos. ¿Y quiénes son esos? Son los que intentan alterar nuestro orden social... Son unos que intentan darle la vuelta a la situación en la que unos pocos están muy a gusto y unos muchos están mal. Que esa, es, esa es la idea general con la que se inventa el Código Penal. Lo que pasa es que luego en el siglo XX se han tenido estas ideas de que todos somos iguales ante la ley, que si justicia social, que si tal y cual. Pero ahora, con, con la mal llamada crisis, que simplemente que el capitalismo ha entrado en otra fase, se están quitando la careta y están volviendo a esta idea, El enemigo somos todos los que no son ellos y ellos son los privilegiados ellos son los que intentan el poder y esa enorme cantidad de gente que es mucha que, que les baila el agua y que está de acuerdo con ellos o no está de acuerdo con ellos pero les dice que sea sí todo que, que en el fondo son sus lacayos que son su, su ejército no ahí entran policías pero ahí entran también muchas personas que cada vez que alguien protesta o cada vez que alguien hace algo pues en cuidado en ...que la estás buscando... ...o algo habrá hecho... ...o se lo tenía merecido... ¿no? ...que le metan en la cárcel y tiren la llave... ...que es un poco la idea que cada vez más... ...está cuajando en, en, en toda la sociedad... ¿no? ...claro, dentro de este modelo ya os digo... El, ...el código penal es una pieza fundamental... ...y el código penal en el Estado español... Eh, ...bueno, no tenemos un código penal bueno a día de hoy... ...es, es paradójico, pero... ...el Código Penal de la Democracia que se aprueba en, en el 96... ...que es el que tenemos en vigor ahora mismo... ...hace que se eche de menos el Código Penal del franquismo. No a decís, es aburrada, pues es, sí, es que hace que le echemos de menos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, durante el último Código Penal franquista... Eh, ...la pena máxima de cumplimiento que una persona podía estar en la cárcel eran 20 años porque en teoría la, la pena máxima eran 30, pero como había redenciones, por trabajo o por estudios, cada dos días de redención contaban como un día extra de cumplimiento. Y entonces, si tú pasabas 20 años en la cárcel, contaba como que habías pasado 30 y automáticamente has cumplido el máximo. y entonces La realidad en, en la época del franquismo finales y, y cuando ha estado vigente ese último código penal del franquismo que empezó a entrar en vigor en el 71 y ha en vigor hasta el 96, es que la gente como máximo podía estar en la cárcel 20 años. Vale. Código de la democracia, máximo de cumplimiento 30 años, se eliminan las redenciones y ya es 30 años sí o sí. En ese mismo código, las reformas del PP del año 2003, la Ley de Cumplimiento Íntegro de las Penas. En determinados casos, que no son pocos, son muchos, el tiempo máximo de cumplimiento son 40 años, sin redenciones, hasta el último día. Entonces, claro, a día de hoy, esa es la ley que está en vigor. Entonces, te empiezas a pensar, a día de hoy, el, el tiempo máximo de cumplimiento son 40 años, que es toda la vida, En la época franquista eran 20, que no es que sean pocos, pero son la mitad. Y el resultado es que te pones a pensar y dices, joder, pues casi, casi mejor que, que siguieran aplicando el, el código anterior al de la democracia famoso. Pero aún así, nueva vuelta de tuerca y lo que proponen en la reforma actual, que esto no se sabe si va a salir adelante o no va a salir adelante, pero es la idea, es a lo que le llaman eh, prisión permanente revisable. Que le llaman así porque la constitución prohíbe la cadena perpetua, entonces van a aplicarla pero no pueden llamarla así entonces ¿qué sería la prisión permanente revisable? pues no está todavía muy claro pero básicamente es que con independencia de lo que a ti te hayan condenado hasta que un tribunal, no sabemos si tribunal de jueces o tribunal de funcionarios de prisiones porque tampoco queda claro diga que ya puedes salir te pueden dejar en prisión indefinidamente eso que van a ser 20, 30, 40, 50 años pues no lo sabemos porque tampoco la ley lo deja claro Hay otros países como Alemania que tienen cadena perpetua, pero la cadena perpetua hay que revisarla a los 20 años. Entonces, te condenan a cadena perpetua, pero en realidad te están condenando a 20 años de cumplimiento, porque a los 20 años a prácticamente todo el mundo le dicen que bueno, que sí, que ya ha pasado mucho tiempo. Hay excepciones, de gente que pasa más tiempo, pero es lo habitual. Hay otros países con cadena perpetua revisable cada 10 años. Pues cada 10 años, a lo mejor sale a los 20, a lo mejor sale a los 30. ...y excepcionalmente hay muy poca gente... ...que sale más tarde, como pasaría en Francia... ...pero bueno, son situaciones que aquí no están reguladas... ...y aquí, a día de hoy... ...los 40 años de cumplimiento efectivo... ...ya suponen una cadena perpetua encubierta... ...pero si además meten esta nueva ley... ...con la reforma esta que quieren proponer... ...de prisión permanente, revisable... ...pues pues nos podemos encontrar... ...con que la gente ya cada vez salga menos... ...de todas maneras, el tema del código penal... Los máximos de cumplimiento son muy importantes porque al final, sobre todo, hay que tener en cuenta que la cárcel quema mucho, hay estudios que dicen que a partir de los 10 años de estancia en prisión se sale con secuelas, mayores, menores, pero con algún tipo de secuela que se te va a quedar ahí prácticamente toda la vida, y cuando en vez de estar en la cárcel normal, de segundo grado, estás en aislamiento, el tiempo máximo que una persona aguanta bien en aislamiento serían 4 o 5 años. En, en la actual situación hay gente hay presos fies hay presos políticos que llevan 20 años en aislamiento aparte de que lleven 25 30 o 35 de prisión eso es muy duro eso es muy inhumano ¿no? con independencia de lo que dijera la legislación o sea que no hace falta que cambiemos la ley actual para que la realidad actual ya sea bastante bastante chunga de todas maneras La reforma del Código Penal que están proponiendo tampoco es una reforma casual. ¿no? Para que os hagáis una idea, las condenas por eh, defraudar impuestos bajan. O sea, los años de cárcel que van a implicar que a alguien le piden defraudando una, una millonada, porque claro, es delito a partir de 130.000 euros en un ejercicio fiscal. O sea, tienes que haber defraudado más de 130.000 euros, o sea, de lo que tienes, para en un año defraudar 130.000 es que has ganado no sé cuánto eso, en la reforma, baja los años de prisión se, se baja la condena, por eso en cambio, por atentado contra la autoridad, por injurias a la bandera, por injurias al Estado, por desórdenes públicos etcétera, etcétera, aumentan las condenas ¿Eh? a algo algo me chirría ahí, ¿no? Este tipo de situaciones, al final lo que nos indican es que no, no, no se está legislando contra todo el mundo ni a favor de todo el mundo, sino contra una serie de personas muy concretas. Eh, en, en realidad, a lo que más se está endureciendo es el tema de la multireincidencia. Es decir, antes tener antecedentes, bueno, tener antecedentes siempre es un problema cuando vas a un juicio. Tienes antecedentes penales, uy pues probablemente tengas una condena en, una, en un grado mayor y probablemente se consigue un agravante y, y si eh, tienes antecedentes aumentan las posibilidades de entrar en prisión, eso ya es así. ¿Eh? Lo, comillas, bueno de ahora es que los antecedentes penales eh, tienen un tiempo de caducidad. Si en X tiempo, desde que has cometido el delito y has salido de la cárcel, no cometes ningún delito, se cancelan. Se cancelan es que vuelves a hacer la siguiente vez que cometas un delito al juez le va a constar que tú no tienes antecedentes penales entonces te jugará como si no los tuvieras ¿qué es lo que pasa con la nueva reforma? la nueva reforma se, se inventa el, la multireincidencia que es que los antecedentes penales sí, se siguen borrando, pero si cometes el mismo delito, no se borra claro, esto que está que, ¿en quién están pensando? pues en, en las personas que cometen pequeños robos Pequeños hurtos, situaciones en las que normalmente por alguna toxicomanía, no tiene por qué ser por eso, pero es lo habitual, gente que comete delitos muy leves, muchas veces sin, sin víctimas físicas, sin violencia, pero pequeños robos, etcétera, etcétera, que acumulan muchos pequeños delitos, nunca van a acabar de entrar en la cárcel, nunca van a acabar de estar mucho tiempo en la cárcel porque son delitos muy leves, bueno, pues a esos... Se les va a aplicar el tipo de la multirreincidencia y se les va a duplicar la condena normal en la siguiente vez que les apliquen el tipo de multirreincidencia. Claro, ahí están pensando, ante todo y sobre todo, en gente marginal económicamente, ¿no? Gente que es del grupo pobre de la sociedad en la que vivimos. Gente que no llega a fin de mes y gente que se tiene que buscar la vida, como sea. Es el tipo de ideas que, que se están empezando a, a, a idear, ¿no? al final se está construyendo una nueva imagen del enemigo que nos la están mintiendo todo el día en el telediario los carteristas, se ha triplicado el número de robos eh, de turistas en Barcelona y ya está la policía municipal de Barcelona ahí persiguiendo al carterista como pero vamos a ver ¿qué me estáis contando? o sea, vale, es una desgracia te han robado la cartera y tan jodido las vacaciones bien bueno venga, es un delito, que sí que es un delito pero seamos realistas, aquí ha habido un daño físico, aquí ha habido una agresión... Aquí... No, no, no... aquí ha peligrado tu vida... No. aquí se han puesto en... no... Se, se están derrumbando los cimientos de la civilización occidental... no... te han robado la cartera... sin una putada, te han jugado las vacaciones... estabas de vacaciones... tienes dinero para estar de vacaciones... el que te lo ha robado probablemente se está buscando la vida... entonces vamos a matizar... porque a este le estáis machacando... y al de los 120.000 euros no... Y ese sí que a lo mejor está poniendo en peligro la construcción de un hospital el año que viene en una comarca que, que lo necesita. El que roba una cartera, a ver, te ha jodido las vacaciones, que es una putada terrible, venga, vale. Habrá dejado algo de dinero en el hotel, ¿sabes? O sea, es que también llevarlo todo encima, o sea, ¿qué se le ocurre? Que son cositas que cuando te, las machacan desde el telediario, al final también como nos están educando desde el telediario, desde los medios de comunicación, muchas veces por muy avispado que estés, por muy atento que estés te la cuela, ¿no? Dices, joder, triplicado el número de carteristas en Barcelona si es que... Bueno, a ver, que esos datos los está dando la policía, tampoco nos lo vamos a creer todo punto primero, punto segundo que tampoco es un drama griego este o sea, vamos a tener un poquito de de visión, de perspectiva y de entender que esas son las situaciones con las que quieren que nos asustemos probablemente para no pensar en las que realmente dan miedo y las que realmente dan miedo por ejemplo son la reforma del código penal que nos están proponiendo y que tiene estas medidas otra cosa que así no te das cuenta pero también se está empezando a penalizar porque se está empezando a ver muy mal es la solidaridad me explico hasta ahora era un delito el que tú traficaras con personas Tú eras el de la mafia que está trayendo magrebíes o no sé qué, o no sé cuál, y les estabas cobrando para venir, y si te pillaban, eso era un delito. Tráfico de personas. Bueno, vale, vale, es delito. Con la nueva reforma, aunque no cobres, ayudar a una persona con que no tenga residencia legal en España, ayudar a un sin papeles, dejándole de dormir en tu casa esta noche, llevándole de aquí allí para tal sin cobrar, ¿eh? O sea, no, no, aquí no hay negocio, aquí es que es colega tuyo y, oye, ¿me puedes acercar? Sí, claro, joder, no tengo que dormir esta noche, vente a casa. Eso ya es delito en el nuevo Código Penal. De 6 a 12 meses de prisión, en el fondo por ser solidario, o sea, pero bueno, es que estás dando cobijo a una persona que está cometiendo una falta administrativa, que es la de estar sin documentación en el O sea, no le estás explotando laboralmente no eres el empresario que tiene a 300 sin papeles en los plásticos pagándoles 2 euros la hora o menos no, no, no no eres el colega que le dice 20 para casa porque el otro lo que está cometiendo es un delito contra la seguridad social y le va a caer menos o sea, ¿qué me estás contando? una multa, ¿por qué no está cotizando? bueno, bueno no está cotizando, pero o sea yo le dejo dormir en casa y es delito y él les está explotando a todos y una multa por defraudar a la seguridad social E ese es el código penal del que estamos hablando ¿no? luego el código penal que quieren poner todo esto hay que decir que en, entre comillas porque el código penal está en trámite probablemente lo aprueben este otoño probablemente entre en vigor el 1 de enero del año que viene pero todo es probablemente o sea luego a lo mejor hay alguna contrarreforma luego a lo mejor hay algo que echan para atrás luego a lo mejor en vez del 1 de enero es el 1 de junio estas cosas hasta que no están aprobadas en el BOE y salen Es todo arenas movidizas, ¿no? Puede que salga más blando, puede que salga más duro, pero esto es el borrador, esto es lo que aprobó el Consejo de Ministros y lo que están debatiendo van a debatir en el Parlamento. Una de las cosas que tiene el Código Penal actual es que distingue entre delitos y faltas. Los delitos, para resumir, son aquellas infracciones que pueden conllevar como condena cárcel... ...y las faltas son aquellas infracciones que como condena no llevan cárcel... ¿Eh? ...luego hay multas económicas, los dos pueden tener multas económicas... ...tanto los delitos como las faltas... ...pero la, la diferencia básica es esa... ...que haya o no haya cárcel... ...el ejemplo clásico... ...si tú vas al supermercado y robas una cosa con un valor inferior a 400 euros... ...a día de hoy, con el código vigente... ...estás cometiendo una falta... ...pero si lo que robas tiene un valor superior a 400 euros... Estás cometiendo un delito. La diferencia entre delitos y faltas es más importante de lo que parece. Porque si tú cometes un delito, generas antecedente penal. O sea, a lo mejor al primero no entras en la cárcel, pero al segundo sí. El antecedente penal va a estar activo X tiempo. 3, 5 o 10 años. Que vas a tener ahí esa, esa, esa cosita de que como te vuelvan a pillar, la cagas. La falta no. La falta no genera antecedente penal, entonces digamos que se puede volver a cometer la misma situación y no vas a acabar yendo a la cárcel por repetición de faltas. Este tipo de situaciones desaparecen. el nuevo Código Penal no va a haber faltas, todo van a ser delitos. Algunas cosas dejan de ser delitos porque las pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana y en vez de ir por los tribunales, en vez porque el Código Penal lo ven los jueces en un, en un juzgado. La Ley de Seguridad Ciudadana, La tramita la policía y la burocracia y no hay un juzgado, no hay un juez, no hay un fiscal, no hay un abogado defensor. No hay todas esas garantías que uno tiene cuando va a un juicio, aunque sea un juicio de faltas. El nuevo Código Penal, determinadas cosas directamente van a ser tramitadas por los policías. Entonces, las faltas de hurto ya no son faltas del Código Penal, son sancionadas por la Ley de Seguridad Ciudadana y te vas a encontrar con una situación surrealista en la que ni siquiera vas a poder ir a un juicio a decir cuál es tu versión de lo que ha pasado simplemente va a ser que la policía va a levantar un atestado y va a decirle, le pillamos robando esto bueno, y, pero hay pruebas pero pero que vaya con su abogado defensor que se defiende, nada entonces lo va a llevar ahora a la ley de seguridad ciudadana y a la ley de seguridad ciudadana es pues como las multas de tráfico o como las multas de cuando te pillan con porros esto lo tramita la administración entonces ni te busques un abogado porque la multa te la ponen de oficio lo que puedes hacer es recurrir no. ¿cuál es el problema? el problema es que recurrir una multa voy a poner el ejemplo que pusieron en Gasteix porque es muy efectivo para que os hagáis una idea ley de seguridad ciudadana multa de 500 euros por... Entonces, te han pillado robando en un supermercado una cuantía inferior a 400 euros y te cae una multa de 500 euros pero tú no así además lo puedes demostrar porque ese día estabas en otro pueblo y con unos colegas y te ha grabado la cámara de no sé qué y, y que yo no fui ¿eh? este lo tengo ganado 500 euros de multa que me ponen nada, voy a recurrir, vamos a recurrir por recurrir una multa hay una tasa fija de 120 euros sí o sí tienes que pagar 120 euros ganes o pierdas luego hay una tasa variable que son 10 céntimos de euro por cada euro de multa ...entonces en una multa de 500 euros... ...estamos hablando de 50... ...sumamos 170... ...bueno, todavía me sigue interesando el recurso... ...espera, libro pelas... ...espera, espera, porque claro... ...¿te lo sabes hacer tú el recurso?... ...o vas a necesitar un abogado para que te lo haga?... ...bueno, si te lo haces tú, te lo haces tú... ...pero si necesitas un abogado... Eh, ...la tarifa del Colegio de Abogados de Vizcaya... ...para hacer este tipo de recursos es de 380 euros... ...es recomendada... ...si tienes un abogado enrollado te puede cobrar menos si tienes un abogado estirado te puede cobrar más, es la recomendada sumas 550 euros por recurrir una multa de 500 euros te sale bien, ganas el recurso solo pagas 550 euros te sale mal palmas el recurso, pagas 1050 Hostia. entonces, venga, tienes razón tienes pruebas, tú estabas en el pueblo del lado, te han puesto una multa de 500 euros si interesa recurrirla pues depende de si tienes un colega abogado que te lo hace gratis o no básicamente que tienes un colega abogado que te lo hace gratis pues vale, si interesa, me ahorro algo me ahorro algo si ganamos que todavía puedo palmar ¿eh? y pagar las tasas, que son 170 euros más la multa, pero bueno, me sale bien solo pago 170, como no tengo un colega abogado y tenga que pagar a uno la hemos liado no es código penal, no hay justicia gratuita da igual los recursos que tengas pagas el abogado, sí o sí Otra de las ventajas de que te vayan te lleven a un tribunal es que si tienes dinero pagas un abogado y si no lo tienes se te pone uno de oficio. Pero eso es en el juzgado. Código penal, vía penal. Esto no es en el juzgado. Esto es ley de seguridad ciudadana, vía administrativa. ¿O sea, justicia gratuita es solo para el penal? Solo. Y, y, y la han recortado, ¿eh? ya no es en todos los casos es lo penal, porque tú puedes a un juzgado a lo civil, tú puedes ir a un juzgado a lo administrativo y eso lo pagas, las tasas, la ley gallardón está de... ahora lo único que no pagas es en penal si eres acusado porque si eres acusador, las querellas no cubre justicia gratuita o sea, si tú quieres demandar a alguien o la fiscalía ve delito y acusa la fiscalía, que entonces te cae gratis pero si de repente la fiscalía no ve delito y tú quieres seguir denunciando poner una querella personal no hay justicia gratuita, tienes que pagar el abogado claro tenemos muchas pelas tenemos todas las denuncias del mundo tenemos un equipo de abogados porque somos el corte inglés sea pues todo el que entra y tal, le, le denunciamos Venga, pum, pum, pum, pum. para eso tenemos aquí empleados que se dedican a estas cosas eres un ciudadano, una ciudadana normal y corriente vamos a pagar si tienes tienes justicia y si no tienes pero al final es un sistema o sea es, es, todo esto está relacionado con alimentar el sistema capitalista el, el, el pum pum pum claro, a día de hoy la justicia es un negocio claro, la capital. cárcel es un negocio y esto también es otro tipo de negocio con otro nombre disfrazado pero para alimentar el sistema capitalista, pero no Ya lo estará, Digamos, ¿no? la, la, la nueva efectivamente, la nueva vuelta de tuerca es que el ejercicio de tus derechos se está mercantilizando, o sea, para que tú puedas ejercer tus derechos ciudadanos a denunciar, a no ser denunciado, a lo que sea, vas a tener que ir pagando. Pero al final, ¿qué está pasando con la sanidad? ¿Qué está pasando con la educación? Simplemente que está llegando a la justicia y está llegando al modelo represivo. De hecho... ...de toda la batería de leyes... ...que está cambiando el actual sistema represivo... ...la primera que se ha aprobado... ...y la que más rápidamente se ha aprobado... ...y la única que ya está en vigor... ...es la ley de seguridad ciudadana... ...perdón, la ley de seguridad privada... ...que es esa... ...por la que el segurata que antes... ...no te podía detener... ...ni aún en su establecimiento... ...lo único que podía era retenerte... ...y evitar que salías por la puerta... ...pero no podía detener, no tenía la capacidad de detener... ...porque no era agente de la autoridad ese mismo segurata ahora te puede detener legalmente y ponerte unas esposas hasta a 100 metros de distancia de la puerta de ese centro es la nueva ley por la que determinadas cosas que, que los seguratas privados no pueden hacer pueden empezar a hacer por ejemplo controlar el perímetro de las presiones el perímetro exterior que ahora en, en En Cataluña lo, lo controlan los Mossos de Escuadras, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, solo ahí lo controla la Archancha, y en el resto del Estado lo controla la Guardia Civil. En todo el resto del Estado. ¿eh? No hay no hay más distintos. Vale, pues esas funciones de controlar el perímetro, a partir de ahora, con la nueva ley de seguridad privada, podrían empezar a hacerlo cuerpos de seguridad privada que tengan un entrenamiento especial. Yo creo que no han empezado porque todavía no han sacado los típicos cursillos porque claro, tendrán que hacer cursillos, ahí hay otro negocio claro, habrá que dar una formación habrá que dar otra, pero en cuanto lo tengan pues verás a los de ProSegur controlando el de de ¿Qué lista, no? ahí vamos o sea es, esa es la dirección del nuevo modelo que yo no sé si la cosa es que quieren un modelo que sea más eficaz o si simplemente quieren un modelo que sea más rentable porque ahí hay mucho que discutir ¿no? evidentemente la ley de seguridad privada por ejemplo dice que los, los agentes de seguridad privada te pueden detener pero no te pueden interrogar estaría bueno ¿no? <risa> pero claro una vez que te han metido en el cuartucho y estás esposado y hay dos maromos ahí de 4x4 mmm mirándote mal y haciéndote preguntas pues no va a ser nunca un interrogatorio va a ser una conversación que voluntariamente mantienes con ellos sabes ya, pero es que mira, me han pegado ah, exagerado Se te lo has hecho tú, que te has dado con la puerta al entrar ya. entonces, lo que estamos es porque contra esa ley de seguridad los que más han protestado no han sido ni los grupos ultra anarquistas no, no, no, no, no han sido los sindicatos de policía y la asociación de guardias civiles porque, oye oye Que este, que este es nuestro negocio o sea, nos está meando en nuestro tiesto porque claro que, que ha supuesto esa ley, ha supuesto que se han eh, congelado las oposiciones a Guardia Civil, las oposiciones a la Policía Nacional porque para hacer falta menos y la ley de seguridad ciudadana está relacionado con otro apartado de la ley de seguridad privada que a mí me da mucho miedo y es el tema de las manifestaciones a partir de ahora Bueno, a partir de ahora. La ley de seguridad ciudadana, la nueva ley de seguridad ciudadana, todavía no está aprobada. Desde el momento en el que se apruebe, según el borrador actual, cuando alguien convoca una manifestación, se tiene que hacer cargo de la seguridad de la manifestación. Hay dos maneras de hacerse cargo de la seguridad de la manifestación. Una... Digamos que la que tenemos ahora mismo, entre comillas, impuesta. Que tú vas a la delegación del gobierno, anuncias que va a haber una manifestación, una concentración, un X, y los de la delegación del gobierno dicen que habrá tantos erchañas o tantos policías nacionales, dependiendo de donde estemos, o tanta Guardia Civil para garantizar la seguridad. Y que los convocantes de la manifestación sean los responsables económicos de todo lo que ocurra durante la manifestación. Tendrán que pagar ese lo que se rompa segunda opción nueva que se abre con la ley de seguridad privada va a haber agentes de seguridad privada autorizados a controlar la seguridad de la manifestación pagados por los convocantes de esta manera si hubiera algún desperfecto los responsables ya no serían los convocantes sino la agencia de seguridad es decir si eres un provida que quiere convocar la manifa contra el aborto en Madrid, vas a llamarlos de prosegur, vas a decir, ¿cuánto? Y te vas a tener un cordón de seguridad que no va a hacer falta ni llevar Policía Nacional. Vas a tener un control de seguridad privada que cada vez que se acerca alguien diciendo derecho al aborto o pues a lo mejor hay alguna hostia y no pasa nada. En cambio, si eres una persona normal de Goret de que en tu ayuntamiento están haciendo no sé qué y te escandalizas y el alcalde ha robado no sé cuánto y vas con unos colegas, unos colegas venga, vale, voy a montar no sé qué autorización han quemado un cajero no, sí ¿Quién era que? a ver, Deneis ¿sí? esto es negocio ¿estas empresas de seguridad se elegirán o Hay muchísimas empresas de seguridad. Yo cuando vi el dato me quedé escandalizado. hay Lo pasa es que no conocemos a la inmensa mayoría. Hay como 800 empresas de seguridad en el Estado español. Conocemos a dos, Prosegur, Eulen y Securitas y poco más. Pero hay muchísimas. Evidentemente, de, detrás de Eulen está Alfonso Guerra y, y algún grupo de amigos suyo. El sector guerrista del PSOE, básicamente detrás de ProSegur está la familia de Mayor Oreja y detrás de los de Seguritas hay un consorcio internacional de estos de de los que cotizan en Wall Street pero que deben tener mogollón en, en todo el mundo sí, a dedo no dedo, pues, pues por ejemplo va a depender del ayuntamiento pues en los ayuntamientos del PSOE tirarán más a Eulen en los ayuntamientos del PP tirarán más a ProSegur en otros a lo mejor es más que por interés político es porque alguien unta más o unta menos al concejal de turno pero evidentemente hay unas hay hay un negocio de contratas, subcontratas y demás que genera mucho dinero. Sí. Lo que pasa es que además es un mundo muy opaco, no no sé por que claro, dentro de lo, comillas malo, las cuentas públicas pues se pueden auditarse, las cuentas privadas no, entonces Pues gustará más o gustará menos, tanto a unos como a otros, pero nos podemos enterar de cuántos euros se han gastado en compra de material antidisturbios el año pasado por parte de la Policía Nacional, que son los presupuestos del Estado, y en ese momento de crisis en las que está recortándose todo, se ha multiplicado por tres el presupuesto en material antidisturbios de la Policía Nacional, entre los años 2011 y 2013. Del 2014 todavía no sabemos, lo sabremos en enero o en febrero del año que viene si se, se lató, como es una es una cosa pública, lo tenemos lo que se ha gastado una empresa privada en el material que se han gastado no nos vamos a enterar nunca por ejemplo sabemos cuántas detenciones, cuántos controles cuántos cacheos ha hecho las fuerzas de seguridad del Estado en la memoria del del año 2013, hablo de memoria, me puede fallar algún dato, pero creo que eran 8 millones y medio de identificaciones documentación 8 millones y medio eh, 350.000 arrestos ciento y poco mil personas con algún tipo de control penitenciario bien porque han estado en prisión bien porque están en tercer grado bien porque están en libertad condicional y 20.000 menores con medidas de, de privación de libertad eso es 2013 pinceladas 8 sí. claro. millones y medio de identificaciones, cuidado no es que hayan identificado 8 millones y medio de personas, a lo mejor solo han identificado a un millón, pero 8 veces no, no, no o sea, no, no. O sea eh, los controles o sea si conocéis Bilbao yo vivo en Sanfran, ¿no? o sea Yo veo a ese que a ese le están parando cada dos por tres es que sabéis quién es, lo sabéis vosotros, lo sabe todo el barrio O sea, no hace falta ni que sabiese de memoria el número del DNI Pero pero bueno, pues es el junkie que la lía Entonces pues, le están parando día sí, ya también, ya también Y le identifican, le identifican, le identifican Bueno, pues ese pues a lo mejor tiene 30 identificaciones en un año ¿Pero esas cifras de dónde salen? Esas cifras, en el Ministerio del Interior hay un apartado que pone estadísticas Y ahí viene el anuario del Ministerio del Interior. Y ahí te, todos esos datos te vienen. Por ejemplo, te vienen datos de cuántas manifestaciones se han convocado por comunidades autónomas. Cuántas se han declarado ilegales. En cuántas ha habido cargas policiales. En cuántas no. cuántas Cuántos arrestos se han producido por delitos relacionados con no sé qué. Eh, cuántas identificaciones por tráfico o consumo de estupefacientes. Todo cuántos kilos de cocaína incautados cuántos kilos de hachís, todo, todo eso es público te lo publican con un poco de retraso o sea todavía no han publicado la memoria del 2013 y estamos a septiembre del 2014 pero la del 2012 está la del 2011 está, entonces viene todo cuántas agencias, todos cuántas agencias de seguridad privada hay con cuántos agentes cuentan cuántos guardias civiles hay, cuántos policías nacionales hay en activo ¿Cuántos funcionarios de prisiones? Todo. Están obligados. ¿Y las identificaciones se llevan así? tanto ¿Está todo fichado? ¿Y ahora también lo de los seguratas? Todo. No, lo de los seguratas no, las identificaciones y los controles que te haga un segurata no, porque no es una es gente seguridad. de la autoridad. Y tampoco te vienen, por ejemplo, las que hagan los policías municipales el Ministerio del Interior está obligado a publicar las de sus fuerzas de seguridad que son Guardia Civil y Policía Nacional o sea, ahí en los datos que os he dado no entran las que haya hecho la Archaña las que hayan hecho los mozos de escuadra en Cataluña las policías locales que cada vez hay más y cada vez intervienen más ¿pero hay cuenta por ejemplo que yo voy con el coche y me paran, están haciendo control y venga, documentación sí. ¿eso ya cuenta? te han identificado 8 millones, eso estaría... Una vez, dos veces, pues, en Altuve, o donde sea. igual Altuve porque a mí es donde más me paga. Entonces, sí. ¿Y...? Cada vez que cogen tu DNI y pasan por la... A ver, ¿me copias? 7... Eso es una identificación. es para ver si tienes... ¿No? ¿Antefedate o...? Sí, eso es, eso. A veces es para ver si tienen antecedentes A veces es para, para Decir, mira, ves lo que podemos hacer Quédate ahí parado en la sí, tele No es que, que luego lo apunten ¿no? Es que según lo están diciendo El que está al otro lado está delante de un ordenador Entonces cuando da al enter Para ver qué hay ahí Esa es la que cuenta la estadística, porque estas estadísticas, estas cuentas las hacen los ordenadores Entonces el ordenador, de hecho, el ordenador central, esté donde esté, ha dicho 8.563.459 veces esto Pero bueno, pero al identificarte, o sea, control, a ver, a mí me pillaron en el control de documentación con 10 gramos de speed, ya está Identificación, identificación, pin, pin, pin, con el pinganillo, pin, pin, pin era un control de documentación me pillan con speedio, pero no es un control de ya, pero estás cometiendo que es un, un delito, un delito. Claro. claro, me dice y si llevas un cadáver ahí, que irá ah. o sea, quiero decir que, que con eso te pueden control sí. de identificación están, o sea claro ¿No? a ver, el control de identificación es, identificación es porque y que mira, que ayer estaba robando en el basurero y que <risa> hemos pillado y que padece claro, no, no, no, no o son, sea ¿no? que tienen Totalmente, o sea, ahí la única ventaja Entre comillas que tenemos Es que como algunas policías se llevan mal entre ellas Ya, yeah, yeah. Pues si de repente Tus antecedentes policiales los tiene la Policía Nacional Y te está haciendo el control, la archaña Pues no se van a enterar de lo que sepa la Policía Nacional O al revés Ya, yeah, ya yeah. o, o la local Pero si de repente, la vez que tuviste la perula La tuviste con la Nacional Y el control es de la Nacional Pues Atomán. las con independencia de que lo que en ese momento lleves encima o estés haciendo pues como te lo pillen Eso, pues, es, está, la, el, es el, la policía o sea está, es está dispuesta a todo creo es claro. que mira que la semana pasada que estabas en la manifestación sí, ¿no? y determinadas cosas cantan más que otras y a lo mejor pues en el tema de drogas colaboran menos pero en el tema antiterrorista colaboran todo entonces sí, sí. Y, y su concepto de antiterrorismo a ver, muy extenso O sea, terrorismo es darle de comer al gato de la vecina que la madre de un preso, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, ya está. Por, favor, ya está. espera un ya momentito, ya que no, no, colaboración comando armada, chau dice nacional, eh, eh, oye, que, que el gato tiene hambre, ¿sabes? O sea, que... porque la definición de terrorismo es la suya. O sea, viene del código penal y tal, y ya no, o sea, habéis eh, oído últimamente que quieren ampliarla, ¿no? O sea, ir al extranjero... A, a que te den un cursillo de, de algo que les parezca mal o, o que tengas a tener unas ideas un poco integristas islámicas va a pasar a ser, bueno, quieren que pase a ser definido como terrorismo o sea, ya no hace falta que cojas un fusil y pegues tiros no, ¿Pero no, Israel no. se, se puede ir a hacer cursillos? Ah, si sí, es de... poli a ver, ¿el terrorismo son los demás ¿Eh? ellos van a formarse para nuestra seguridad ¡Jajaja! <risa> La biología, igual, ¿no? Pero de igual no te dicen nada Te han identificado No te vale muy bien ¿no? ya está. Pero ellos ya luego apuntan eh, Esta persona está Tal, cual, cual Y por ejemplo el, En un control de identificación pum, Te identifican ¿vale? los papeles pim, Entonces no pasa nada ¿no? Si, pues, vale, si tienes bien todo Ya está Si sí, sí, sí, en el momento en el que te, te identifican Por ejemplo, para que te detengan, tienes que, para que te puedan detener, tienes que estar cometiendo o haber cometido un delito. ¿Y si es una falta? Si es una falta, no te pueden detener. ¿Pero te pueden decir? Te pueden, no, te puede identificar te y decir no esto... Decir. Pueden no decirte. no decirte. Solo están obligados a decirte cuando te detienen. Cuidado, están obligados a decirte, lo cual no quiere decir que te digan. Cuando te detienen, están obligados a decirte... La detenemos a ustedes, señorita, porque está cometiendo un delito de X. Contra el artículo... A lo mejor su manera de decirte para que no te intereses contra el artículo 35.7 del Código Penal. De Twitter, ¿eh? claro, claro, y ya dices, claro. eh... Ya te han informado. Pero están obligados. Muchas veces ni siquiera te van a decir si metes el sentido para adelante y cae a la boca. Y luego igual te llega la punta dentro de... Eso Entonces, es... Y tú no sabes nada. Estamos en que te han te detenido. Pensado. Cuando te han detenido tú te quedas <coughs> con la moscara atrás de la oreja y bla, bla, bla, bla. Ya. Situación que no te detienen. A ver, identifíquese, pin, pin, pin, pin, pin. Ahora, váyase, y tú te vas y dices, uh, he librado, a lo mejor no, a lo mejor dentro de tres meses te viene la multa, porque tal, por tal y porque tal. ¿Y cuáles son las preguntas que tienes que hacer al momento que te detengan para saber cuál es tu situación en ese marco? <coughs> Eso es. Vale muy buena pregunta porque estamos acostumbrados cuando estamos delante de la policía a o sea, cuando se está delante de la policía lo normal es que pregunten ellos y que tú estés en una posición la recomendación básica cuando estés con la policía es no responder a nada a nada y una buena manera de no responder a nada es ser tú el que pregunta entonces es interesante preguntar primero ¿me está usted deteniendo? no, no, no, no ya sabemos que no estamos detenidos no estar detenidos significa por ejemplo que si yo tengo el teléfono móvil encima puedo coger el teléfono móvil y llamar hola mira que estoy aquí en un control de la policía pues voy a llegar tarde ¿eh? y, y de paso ya estoy diciendo dónde estoy la ahora por si pasara cualquier cosa yeah. eso podemos yeah. buscar al policía puede provocar una detención pero de entrada es un derecho que tienes si, sí, le estoy deteniendo vale, ¿por qué? Por que considero que ha usted robado el bolso ese del supermercado no, yo no he robado nada pero hombre, si lo llevas de la mano, vale menos de 400 euros y yo no lo he robado punto primero, yo no lo he robado punto segundo, vale menos de 400 euros no me puede detener, no es un delito y estamos negociando o sea que si robas un bolso de más de 400 euros si ¿sí te puede detener robas cualquier cosa que valga más de 400 euros y es un delito robas menos de 400 euros es una falta, no te puede detener a día de hoy luego si lo cambian y el 1 de enero ha cambiado la cosa, ahí ya me callo pero a día de hoy la cosa va así si es que tienes speed, perdone usted no, no, no, esos son unos polvos de talco que a mí me gusta llevarlos así envasado ¿me estás puteando? no, yo, mientras no haya un análisis de una médica forense o de un técnico farmacéutico que diga que eso es metanfetamina Para mí son unos polvos de talco que además no son míos, no sé qué hacían en mi bolsillo. Y eres tú el que tiene que demostrar que sean otra cosa. Pero no es como huele. Aromatizados. Aquí nos estamos jugando pues un guantazo, una una detención por, por resistencia a la autoridad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero eh, eh, eh, tenemos que... No depende de la estrategia pero es bastante es que chistoso, depende ¿no? de la estrategia porque a veces a veces interesa provocar la detención porque a veces en el limbo de que no estás detenido y estamos a 20 kilómetros de la localidad más cercana y solamente estamos aquí haciendo cositas no empiezan a correr los, los, los trámites legales ni los tiempos legales para que te pongan a disposición judicial y eh, Cuando estás detenido tienes derecho a que se informe de tu detención a un familiar. Todo esto es una detención normal. La detención incomunicada, olvidabas de todo lo que estoy diciendo. Una detención normal. Tienes derecho a que se informe de que has sido detenido. Entonces, se, se va, van, están obligados a informar. Tienes derecho a que te reconozca un médico. Tienes derecho a una asistencia jurídica y a que estés con un abogado. Si no estás detenido, no tienes esos derechos. Simplemente estamos aquí a identificarte o estamos aquí revisando el coche. Entonces... Pero acabas de decir que si te detienen y te incomunican, o sea... Eso Incomunicado es otra, otra totalmente distinta. Pero pero eso te puede pasar, o sea, te cogen, te detienen, te llevan y ya está, o sea, no... no sí, aplicación de ley antiterrorista. Y te quedas sin saber por qué ni por nada, te cogen, te llevan y ya está. Ya, sí, básicamente. Yo, por ejemplo, con 16 años tenía era menor y eso, me había robado en la no y robando o no era un hurto leve me dicen, ¿no? y, bueno, y eso mira, pero mira, luego ¿sí? me puse chula yo con la dependiente de Dac, me llevaron al calabozo y luego a, a darme ahí no había ni 30 euros de lo que había mandado pero los derechos para esto y, y ahí ponía delito dos puntos Y tenía que esperar que vinieran mis padres a buscarnos, pero eran menos de 400, pues no ponían falta o ponían delito, pues hurto, no me dejaban ni coger el móvil ni... yo no, no, estás detenida, si chica, estás detenida, olvídate lo del móvil, no, lo del móvil es para ¿Ses? cuando no estás está detenido. se si han puesto delito, hurtos y otras cosas es que, que, que hayan hecho mal, porque menos de pues, 30 euros no es un delito. Claro, pero verdad, como pero has dicho que no, es falta menos de 400, pues y sería una falta no te tendrían ni que haber no te tendrían ni que haber detenido no te tendrían ni que haber detenido pero a ver cuidador no no ponía delito o hurto y 30 euros no es delito de hurto pero cuidado es que lo que os decía al principio del todo una cosa es la ley otra cosa es cómo se aplica y otra muy distinta y que es la más importante es quien en se aplica Entonces a el madero a ti le dijo, uy esta chavalita la voy a enseñar yo, además de papá, va, ven pa acá que te voy a enseñar yo Y era simplemente que te estaba dando un correctivo, según su filosofía ah, Según la ley en vigor, en aquellos momentos, que es la de ahora, actuó mal, actuó mal no, violó tus derechos directamente O Pero, sea claro, si te hubieras dicho chulita y hubieras dicho, no es una falta porque, o sea, si todo esto y en ese momento ¿sabes qué? voy a llamar a mi abogado o sea, ya, ya... <risa> pero si tenías este conocimiento no lo no, no puedes detener porque no es una falta y estás mintiendo y no nos vamos aquí hasta claro, que venga un abogado dos opciones, que o que el Madero se quede bloqueo y diga, uy está a lo mejor es hija de un, de un abogado pues que no. tiene... De, de, de, de... vale, vale chaval vete, o oh, please plas tira Oye. para adelante o sea, porque yo te voy a dar <risa> yo a veces te doy una charla que es, es más bien un tallercito de qué hacer en caso de detención entonces, eh, hablo mucho de estas cosas y, y al final la situa cada situación es un mundo totalmente distinto, entonces lo que hay es que saber cuáles son los derechos, saber qué es lo que dice la ley para luego ver si interesa o no interesa pedir que se cumplan mis derechos, por ejemplo Eh, cuando te detiene la policía no hace falta ni que te haya detenido cuando te para para identificarte y va a cachear en mitad de una calle te para, a ver, vacíate los bolsillos tú tienes el derecho a decir primero, que me cachee una persona de mi sexo puedes renunciar a él porque por ejemplo son dos soy una chica, son dos maderos y me dicen, uy, somos dos tíos Vamos para comisaría, no, no, no, caché, o sea, ¿quieres que te lleven a comisaría para que te cachee la mujer o prefieres no pasar por comisaría y estar dispuesta a que te toquen el culo? ¿Lo decides tú? Solicitar tu derecho a que te cachee una mujer implica que te van a meter en el coche y te van a llevar a comisaría para que te cachee una mujer. Es tu derecho. en cualquier Eh, eh, en, en todo el estado o cualquier, cualquier policía en todo el estado ¿te interesa ir a comisaría y ejer... o, ¿o prefieres? O dejes coger el culo <risa> lo decides tú o sea... el peso es impunidad eso es la, la única verdad sí. o, o no sepas tus o... derechos sí, da igual pero no es lo mismo la impunidad cuando no tienes ni idea y cuando al final el resultado es la autocrítica la, la autoculpabilización de por qué no haría esto por qué no haría el otro o que sales diciendo, bueno, he hecho esto, esto y esto porque en el fondo ha habido un punto de decisión que es mío o sea, hay un punto de, venga, me, me han pisado varios derechos pero otros no me he dejado yo o sea, al final la cuestión es la seguridad con la que tú sales de todo ese proceso porque hay cosas de ese proceso que tú no puedes controlar no puedes, que dependen del, del policía, de la policía pero hay otras que sí puedes controlar entonces la cuestión es, al final cuando ya has salido y cuando ya has acabado todo ese proceso con qué tranquilidad de espíritu te quedas tú de, bueno, dentro del margen que yo tenía, he hecho lo que he podido y lo he hecho bien, dejándome tocar el culo he evitado una detención por no dejarme tocar el culo, me han detenido vale, ¿qué es lo que prefieres? lo que prefieras tú pero a, al final el cómo te quedas tú en esa situación pues habrá, habrá gente que prefiera una cosa y habrá gente que prefiera... totalmente de acuerdo Ya te estás vendiendo, o sea, ya le diste la razón Después tú eres de dignidad, Nellwey sí. No te vas a... a, a ¿Cómo se dice? A... a dejar pisar, vale Imagínate que en esa situación tú, en alguna parte de tu anatomía Llevas una cosa que en un cacheo en la calle no se detecta Y en un cacheo en comisaría sí ya. O, bueno, o ¿no? llevas unos papeles que ponen vete tú a saber qué cosa Y que mejor que no lea nadie o sea Las situaciones son infinitas Entonces lo que hay que ver es Cómo te manejas tú Cuanta más información tengas Mejor siempre Cómo te manejas tú Para en el momento en el que afrontes esa situación Que siempre va a ser chunga O sea, es, o sea es que desde el momento en el que ya te están parando Y te están pidiendo el DNI eh, eh, Ha empezado Porque el marrón ¿Por no qué o sea, parar con todas las mamás? Un cafecito, mi reina o sea, que Obviamente que va a ser rudo Pero obviamente Pero obvio que cualquiera que lleve un taco en el culo, obviamente le va a decir al vato que sí, sí, sí, mira qué buen culo tengo, claro. Es obvio, eso es obvio, ¿no? Pero eh. Sí, pero si de repente en el proceso te entra el temple que porque no sabes reaccionar y empiezas a sudar, ya ya sí. no van a querer hacerte allí. No, no, no, no, acompáñenme. La seguridad es muy importante por muchas sí. cosas, por cómo acabas tú, porque es una manera de confrontar, porque es una manera es pero bueno, nos estamos nerviando un poco del tema es muy interesante esto, pero en serio este es otro taller, lo doy en tres horas traigo unos papeles, lo reparto y nos lo pasamos muy bien, porque estando relacionado, se va del tema de lo que son las reformas yo quería hacer una pregunta si ellos alguna necesidad de identificarse ellos están obligados a identificarse, eh, de hecho el... Eh, en teoría según la legislación vigente ya ha habido alguna sentencia del constitucional que, que, que, ha, que ha salvado a Peña por estas cosas si una persona, un policía no se identifica y enseña su placa no es policía aunque vaya de uniforme estamos en carnavales y eso puede ser un disfraz no, llevo pistola un, un, un, un tío disfrazado y armado, más peligroso lo que a una persona le convierte en agente de la autoridad es que enseña la placa Si no enseña la placa, no es agente de la autoridad. Y luego tú en juicio podrías pedir la nulidad de todos los elementos, tendrías que demostrar que no sea que no se ha identificado, que es complicado. Porque le estás acusando tú a él y entonces tendrías que demostrar tú que no se ha identificado. Pero imagínate que alguien lo está grabando, bla bla bla, bla, bla se anularían las actuaciones. Excepto en aplicación de ley antiterrorista que vale todo, pero bueno. Ese es otro tema. ¿Cuál es el problema? El problema, uno, demostrar que no se ha identificado. Dos, que si tú ha confrontas a un policía y le dices yo lo primero que le voy a solicitar es que se me identifique eh, estás tensando, puede interesar puede no interesar eh, es un derecho que tú tienes pero es uno de esos derechos que en un momento dado puede interesar pedir o no pedir porque es una manera muy fácil de provocar una agresión como respuesta no tiene que pasar siempre ha pasado muchas veces entonces como, como se sabe eh, hay sentencias, o sea esto no lo sabemos todo el mundo pero además es una de esas cosas que, que hay, hay papelitos del Estado que dicen que eso ha pasado ya no es que lo digamos nosotros es que hay hay pruebas judiciales pero aparte de eso es una de esas situaciones en las que bueno, interesa no interesa es como Entonces, lo de entregar el DNI no estamos obligados a entregar el DNI a la policía solo estamos obligados a enseñárselo tú puedes coger el DNI No, no. El DNI es personal intransferible según la ley. Yo no tengo por qué entregarle el DNI a nadie. Ni a un policía, ni, ni al cartero cuando viene a entrar a nadie. En teoría yo soy el guardián de mi DNI. Soy responsable de su integridad. Si se rompe, tengo que pagarlo. Claro. No, no, solo se lo enseño. Venga, vale, es un derecho que tenemos. Y una pregunta. Por supuesto, si a ver, espero que no. A mí me pidieron un cuento de la hace unos años... Ze heu olbidado decir que esto se está grabando, o sea, jo... Yo... Bueno, horxe izendek, horre eh, nago ganean grabauteak, etxo segibu zian harren, beste hor duet egin segibu zian, baina nigu uste horrekin eh, nahi ku informo zeatela, gaurko konta informa informau, narte dintzea zegezin eten eh, entreteniu, baina informau, zo zertaz. Ez kerri hor eh, bat eta baki uste urren goazte artea. Niongo mugariketani, aldegi nahi nuke emendin Benetan gogorra, tausarta bazara Illoiz ez geratu begira Ez zure bizitan ez daukasunak Maitasunak the lord